¿Una vez ha pensado que ninguna otra persona en el mundo soporta mayor presión que aquella a que usted está sujeto? La verdad es que no está solo. Muchos piensan igual. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah continúa su serie de enseñanzas basadas en el Evangelio de Marcos, titulada En Busca del Salvador. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, para introducir su mensaje, ¿Cómo vivir bajo presión? Bienvenido a Momento Decisivo. Gracias por su sintonía. Es muy posible que en algún momento usted se viera obligado a hacer una pausa, un alto, respirar hondo y hacer acopio de lo que sea que le quedara de energía y ánimo a fin de hacerle frente a la presión que enfrentaba en aquel momento en particular. El título de este mensaje es Cómo vivir bajo presión. Vamos a estudiar este tema aquí, hoy, en esta edición de Momento Decisivo. Este es uno de los mensajes de la serie En Busca del Salvador. Esta serie está disponible en su totalidad en juegos de discos compactos y a su disposición. Puede ordenar el juego completo poniéndose en contacto con Momento Decisivo. Como le he mencionado anteriormente, hay otro recurso adicional que va con esta serie, la Guía de Estudio. Puede hallar cómo ordenar estos y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org. Abramos nuestra Biblia al Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 1 y nuestro corazón a la enseñanza del Espíritu de Dios. Hablemos de cómo vivir bajo presión. Espero que tenga a la mano la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Así que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Estamos en una serie de mensajes sobre el primer relato de la actividad de Jesús que se halla en el Evangelio de Marcos. Este es el séptimo mensaje de esta serie y estamos en el capítulo 3. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que me imagino que toca a cada uno de nosotros de una manera muy personal. Quiero hablarles hoy, partiendo del Evangelio de Marcos, sobre cómo vivir bajo presión. ¿Alguno de ustedes está bajo presión? Consideraremos algo de esto hoy. Y para abordar el tema, pensé hablarles sobre algo en cuanto a la presión. Leí que Debbie Watkins es la persona más estresada en los Estados Unidos de América, o por lo menos representa el criterio de esa persona. Hallazgos publicados por la encuesta Gallup Sobre el índice de bienestar, aunque usted no lo crea, muestran que las mujeres entre los 45 y 64 años tienen el nivel más bajo de bienestar que cualquier otro grupo por etado género. Me sorprendió cuando leí eso y me pregunté, ¿por qué? Esta mujer, por ejemplo, dice que se levanta con el sol. Sus hijos todavía están en casa. Ella trabaja tiempo completo. Pasa su receso para almorzar visitando a su madre. que hace poco sufrió una embolia. Encima de eso, está casada y está tratando de mantenerse saludable. <risa> Vaya, no estoy pasando tiempo suficiente con mamá. No le estoy dando suficiente atención, le dijo a la reportera. Pero entonces voy y paso más tiempo con mamá y entonces estoy pensando, vamos, mis hijos necesitan más de mi tiempo, mi esposo necesita más de mi tiempo y mi trabajo me exige más de mi tiempo. es un sentimiento constante de que no estoy haciendo lo suficiente para algún grupo en particular que necesita de mi tiempo. ¿Alguien la entiende? Eso, según los expertos, es uno de los tipos más útiles de estrés que se pueden tener. Tener siempre el sentimiento de que no se está llegando a la altura de la persona que lo mira a uno buscando fortaleza. El estrés puede ser algo muy difícil, Hay quienes dicen que una de las mejores maneras de lidiar con el estrés de una manera personal es mediante el humor. Y traté de figurarme cómo funciona esto. Y no pude hallar muchas cosas divertidas en cuanto al estrés, pero hallé unas cuantas. Una escritora dice, trato de tomar un día a la vez, pero a veces varios días me atacan al mismo tiempo. Otra persona escribe, Dios me puso en esta tierra para que haga un cierto número de cosas. Ahora mismo estoy tan atrasada que nunca voy a morir. ¿Estrés? Todos lo tenemos. Todos tenemos presión. No importa quién sea o lo que haga, usted ha sentido los dedos helados del estrés oprimiéndole el corazón en un momento u otro. Al continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, vamos a observar un patrón que es bastante evidente en todo el libro. Es una especie de ritmo en la vida de Jesús. Conforme Él avanza hacia la cruz, Él enfrenta presión y confrontación. Entonces se retira al desierto o a la playa. Y cuando la gente se entera dónde está, van a él. Y entonces él enfrenta la presión de nuevo y luego se va a otro lugar. En el relato que nos da Mateo de este mismo episodio en la vida de Jesús, dice lo siguiente, Mateo 12:14. «Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos». Lo que quiero hacer en este mensaje, al considerar juntos este pasaje de Marcos 3, es... Primero, tratar de darle un cuadro de la magnitud de una vida a presión, la que Jesús vivió. Y después quiero mostrarle cómo Él enfrentó eso, y eso será muy aleccionador para todos nosotros. Así que, empezamos, en primer lugar, con la magnitud de una vida a presión. Marcos 3.7, y noten, en primer lugar... las multitudes que vienen a Jesús. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La información geográfica que se nos da aquí no nos dice mayor cosa hasta que hurgamos un poco más hondo. Lo que se nos quiere decir con estas palabras es simplemente que Jesús ahora era una celebridad internacional. Como ven, Galilea estaba poblada densamente, así que la mayoría de personas que habrían estado con Jesús ese día habría sido de Galilea. Pero las Escrituras nos dicen que en ese día en particular también vinieron personas de Judá y Jerusalén. Eso... Por cierto, es un viaje de como 150 kilómetros que he recorrido tres o cuatro veces en mi vida por el desierto al ir de Jerusalén a Galilea. Pero también había gente que venía de Idumea, que era el nombre de Edom, y que estaba más lejos. Y la Biblia dice también que había quienes venían del otro lado del Jordán y también de las ciudades costeras de Tiro y Sidón. En esencia, el radio de la notoriedad de Jesús se había ampliado grandemente. Su círculo de influencia se había vuelto enorme y todos querían estar donde él estaba. Igualmente impresionante es la diversidad étnica de la multitud. Galilea, Judá y Jerusalén eran primordialmente territorios judíos. Pero los que venían de Idumea y del otro lado del Jordán eran personas judías y gentiles. Y Tiro y Sidón eran totalmente regiones de gentiles. Aquí tenemos un cambio principal en la estrategia de nuestro Señor para realizar su propósito en esta tierra. Está haciendo una ruptura con la religión organizada a fin de extender su mensaje a las masas. De manera interesante, Jesús aparece solo una vez más en la sinagoga en todo el Evangelio de Marcos. La Biblia nos dice aquí que se reunió una multitud. La palabra se usa tres veces en este pasaje y dos veces se le añade la palabra grande, Se reunió una gran multitud. Pienso que estamos captando un cuadro de la popularidad de Jesús. Se acelera. Está saliéndose de control. ¿A cuántas personas piensan que les habla? A decir verdad, no lo sé. La Biblia no nos lo dice exactamente, pero un poco más adelante se nos dice que Jesús dio de comer a mil hombres. Lo que significa que por lo menos había también unas mil mujeres e igual número de niños. Había probablemente quince mil personas ahí ese día. Eso era probablemente el tamaño de la multitud con la que está lidiando. Cuando le suceden todas estas cosas, las multitudes vienen a Él. Note, en segundo lugar, la conmoción que le apretujaba. Marcos 3.9 Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Las multitudes que vinieron a Jesús ese día... Eran a la vez entusiastas y amenazadoras. Quiero decir, la palabra que se traduce oprimiesen aquí en realidad quiere decir aplastar o apretujar. La gente había viajado largas distancias. Habían venido para ver a este que obraba milagros y no se iban a ir sin verlo. Esta es una escena de gran conmoción. A fin de que no lo aplastara el gentío, Jesús tuvo que preparar un plan especial. Yo nunca he tenido ese problema que tuvo Jesús, pero lo experimenté una vez cuando invitamos a un deportista muy conocido. Yo estaba tratando de sacarlo del plantel después de la reunión, pero había muchos que querían hablar con él. En realidad me asusté. Incluso teníamos policías que estaban tratando de resguardarlo, pero todo el gentío empujaba y oprimía. Hubo un momento en que incluso temí algo por mi propia seguridad. Pues eso es lo que tenía lugar con Jesús. Él estaba bajo esta presión de la multitud y entonces la Biblia nos dice que Él presentó este plan. Le dijo a uno de sus discípulos que preparaba la barca y la tuviera lista en la costa. Este es el primero de ocho pasajes en el Evangelio de Marcos en donde se nos va a dar un relato en cuanto a la barca. Lo que Jesús está diciendo es esto. Si tenemos que salir de aquí al apuro, necesito que alguien conduzca el vehículo para escabullirme. Alguien dijo que... Pedro probablemente estaba haciendo esto. Como saben, Pedro iba a ser el que conduciría el vehículo para escabullirse. Así que, como dice un escritor, siempre que estamos bajo presión, necesitamos recordar que cuando Jesús ministraba al gentío, sintió tanta presión que pidió que tuvieran el motor del vehículo encendido y las puertas abiertas para salir rápido. Las multitudes que vinieron a él y la conmoción que lo apretujaba, pero noten, en todo esto... La curiosidad que le seguía. Marcos 3.10. Primero, él sanó a personas con enfermedades. Versículo 10. Porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuántos tenían plagas caían sobre él. La palabra que aquí se traduce plagas es muy especial. Porque es un tipo especial de enfermedad. Es una afección o una condición externa que obviamente es muy seria y dolorosa. En otras palabras... Cuando uno ve a una persona así, sabe de inmediato que está muy enferma, tenían un problema, tenían una afección física. La Biblia dice que estas personas venían de todas esas regiones y se reunieron con Jesús en la playa y se apretujaban para llegar a Él. Este es un cuadro de una confusión desbocada, similar a los grupos modernos que tratan de tocar a su ídolo de cine o cantante popular. Empujaban y se apretujaban, Y estaban tratando de llegar cerca, a fin de poder tocar el cuerpo de Jesús. Pero Él no solo sana a personas con enfermedades, sino que también Él sanó a personas con demonios. Noten Marcos 3.11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Junto con los enfermos, vinieron los poseídos por demonios. Fueron atraídos a Jesús por curiosidad, aunque sabían que, Cuando finalmente llegaran a él, eso sería su destrucción. No solo eran diabólicos, sino que eran peligrosos. De hecho, un escritor dice, eran perversos, obscenos, siniestros, producían lesiones corporales, trauma psicológico y mucho daño espiritual intenso a sus víctimas. En un pasaje anterior, en este libro de Marcos, los demonios ya se habían asomado. recordarán que le dijeron a Jesús según Marcos 1.24, tú eres el santo de Dios. Aquí se presentan a Jesús y exclaman con sus voces diabólicas, tú eres el hijo de Dios. Esta no fue una confesión de fe, amigos míos. Esta fue una confesión de temor. Y alguien pregunta, ¿por qué harían eso? ¿Por qué exclaman los demonios? ¿Por qué proclaman el mensaje que Jesús estaba tratando de dar a las masas mejor? que lo que las masas estaban captándolo. ¿Por qué los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios? Y la respuesta es que creían en una antigua creencia de que al pronunciar el nombre de Jesús, podrían controlar a Jesús. Por supuesto, esto no era así. ¿Qué ironía hay en este momento? Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios y el gentío solo piensa de Jesús como un milagrero que puede arreglar cualquier cosa que ande mal en ellos. Por cierto, según Santiago... No debemos sorprendernos de que los demonios sepan de Jesús. Los demonios son más inteligentes que muchos creyentes. La Biblia dice en Santiago 2.19, Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí está Jesús, en medio de todo esto. Permítame resumir su presión una vez más. Los enfermos, afiebrados, los desvalidos, están tratando de tocarlo. Los poseídos por los demonios están gritándole. Los fariseos están ahí, engreídos y con la vista clavada en él, esperando que él cometa algún error por el cual pudieran acusarlo. La presión que Jesús sentía en su humanidad en ese momento fue como nada que nosotros jamás experimentaremos. Pasemos lo que pasemos en esta vida, él está viviendo bajo presión intensa. Esa es la magnitud de la presión. Ahora, Noten el manejo de una vida bajo presión. ¿Cómo la manejó Jesús? Empezando en el versículo 12 y hasta el final del versículo 19, vemos cómo Jesús lidia con estos momentos en su vida. Y debo decirles, amigos y amigas, que una de las cosas hermosas de estudiar la palabra de Dios, especialmente cuando se estudian pasajes consecutivos y se empieza en un libro y se le recorre versículo por versículo, Siempre parece como si el Señor siempre lo pusiera uno en donde necesita estar cuando necesita estar ahí. Quiero decir, si yo escogiera algo para cada semana, probablemente escogería algo errado. Pero Dios nunca escoge algo errado. Yo necesitaba este pasaje esta semana y pienso que antes de que hayamos terminado, probablemente usted también va a decir lo mismo. ¿Cómo maneja uno esta clase de presión? Quiero darles cinco cosas. Primero, reiniciación. Jesús hace una reiniciación. Usted dice, ¿qué quiere decir eso de reiniciación? ¿Cuántos saben lo que es una reiniciación? Si usted no sabe lo que es una reiniciación, no tiene un computador, ni un teléfono, ni un aparato de televisión. Si usted tiene alguna de estas cosas, sabe lo que es una reiniciación. Por ejemplo,. Cuando mi esposa y yo estamos de viaje por unos días y luego volvemos a casa, el televisor actúa de una manera muy extraña o simplemente se le antoja no funcionar. Los aparatos eléctricos se ponen a dormir cuando uno está fuera y no hay manera de despertarlos, excepto desenchufándolos de la electricidad por unos momentos y después volviendo a enchufarlos para reiniciar el sistema. Tengo un teléfono celular, es maravilloso. Excepto que si uno no lo reinicia regularmente, me da la hora equivocada y me pierdo todas las citas. Tengo un computador que he tenido por largo tiempo y he mecanografiado ahí cientos y cientos de horas y empezó a actuar de manera muy extraña. No estaba haciendo todo lo que yo quería que hiciera, así que a veces tengo que retroceder, desenchufarlo de la electricidad y de la batería por unos momentos y luego volver a enchufarlo y esperar a que reinicie.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 Marcador aquí en esta lección y volver y terminarla el día de mañana. Todavía tenemos varias lecciones en esta serie titulada En busca del Salvador. La próxima semana empezaremos una lección titulada ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Terminaremos la consideración de este tema en la edición de Momento Decisivo el día martes. Haremos una breve pausa para tener en cuenta la celebración del Día de Acción de Gracias. Luego, Tendremos una lección titulada El Sembrador y la Semilla. Luego concluiremos esta serie con otra lección titulada Cómo hacer que su fe crezca. Le animamos a que nos acompañe en toda esta serie. Y recuerde que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos. La guía de estudio acompañante arroja claridad sobre los temas incluidos. Los recursos que comparten el título En Busca del Salvador ya están en español. que incluyen todo el material que oye en el programa radial y mucho más ordene los recursos de esta serie hoy mismo gracias por acompañarnos hoy que tenga un buen día gracias por sintonizar momento decisivo esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio le agradecemos su correspondencia